Vamos a arrancar vamos a ir hablando de todos pero empezamos con Star Trek te parece que era así salimos rápido esas películas tan h、eh, o l l y w o o d e n s e s que vos A veces te gustan, a veces no. La, porque, depende.、Eh, depende cual sea. Bueno, Star Trek: El futuro comienza. El proyecto que, del que venimos hablando en, en, en su momento, cuando les comenté que J.J. Abrams estaba empezando a, a trabajar en una, en una nueva remake. Les recordamos que el director de la nueva versión de Star Trek, de v i a j a a las Estrellas, es un tipo que en, esta, que en Estados Unidos se ha transformado en un hombre muy poderoso porque toda de, franquicia que toca, franquicia que la, la renueva y la mejora, es el director y creador de Lost,、eh, de Clover. De Misión Imposible 3, todas películas que han tenido excelente recaudación de series como Alias,、eh, como Fringe, que está ahora en, en, en la televisión. Y la verdad es que es un tipo muy apasionado, es un, es un gran fanático de la televisión en sí mismo. De hecho, lo ha dicho varias veces que, que sueña con hacer su versión de Los Expedientes X. Y acá toma una franquicia que, si bien、eh, se siguen haciendo películas todo el tiempo de v e j a las Estrellas, vos sabes que en el mundo hay todo un, un séquito de, de seguidores de, de esto que se llama Los Trekis,、sí. que se, que, que se, que se, se acá reúnen、también. acá. Acá, que se visten con los trajes, que son grandes fanáticos y la verdad que son、eh, un imperio en el mundo, esta gente. Y, y se escucharon algunas críticas ante este proyecto, pero la realidad es que la película es una película extremadamente divertida y cuenta todo el origen de cada uno de los personajes de la nave original. O sea, vamos a saber de dónde aparece Kirk, de dónde aparece Spock, Uhura, Scotty, McCoy, el doctor y demás. Todo dentro de una historia muy divertida, muy entretenida que tiene que ver con. El, el comienzo de las, de las aventuras de la nave Enterprise, y como k i r k se va a ir de a poco ganando en responsabilidades y transformándose en capitán de la nave, hay una aparición muy grande y muy poderosa del l e o n a r d Nimoy、eh, haciendo, tam, haciendo de Spock en una situación muy particular que no les quiero revelar ahora, pero que está realmente、eh, muy muy bien. Y la verdad que el nivel de efectos y entretenimiento de la película es absolutamente redondo. Es un relato que está muy bien contado y contado también desde los ojos de un verdadero fanático, porque las, las, las grandes escenas de, de combate, las escenas en la nave, los pequeños guiños que tenía la serie、eh, en su momento están todos reflejados en esta nueva versión, pero giornada y preparada para públicos que están buscando otra cosa, digamos. Otra velocidad, otro ritmo, otras caras. Y la verdad que la película、eh, es, es, es muy, muy entretenida y desde ya la estamos recomendando. No、¿Es una película solo para fanáticos o...? Aquellos que hemos visto v i a j e a las estrellas de cuando en cuando、uh -huh. y que de vez en cuando también la, la enganchasen a l g u n o de esos canales con retrospectivas, este, la vemos y listo, pero no somos fanáticos. No, es, es, para todo el mundo. La verdad que los fanáticos, me parece, a ver, e van a disfrutar de los pequeños guiños hacia un montón de cosas. Creo que van a, van a entender muchas cosas mejor. Pero está contada de una manera que la verdad que sin saber nada de Star Trek pueden ir, sentarse y pasarla bárbaro con una excelente producción de este director. Eh, muy inteligente a la hora de elegir sus películas, a la hora de contarlas desde un lugar muy respetuoso, no simplemente reformándola, sino generando nuevos desafíos en el cine. Así que la verdad, Star Trek,、eh, interesante. Después ya nos vamos a meter con dos películas、eh, diametralmente distintas. Así que después te cuento.